Espíritu Santo ven y sopla En este lugar aliento de vida Aquel que vino con corazón triste aquel que vino Deprimido Sin esperanza Espíritu Santo sopla. sopla Sopla sobre toda esta gente Señor Que vive sin esperanza Que han bajado la guardia Que están a punto de tirar la toalla A punto de renunciar Sopla Sopla aliento fresco Señor sopla sobre corazones Que su llama está a punto de extinguirse Que tu soplo de vida Llega a su corazón Y esa, esa chispita, esa llamita Vuelva a encenderse consuma de pieza a cabeza que nos consuma a todos tu presencia sopla sopla sobra esto aliento Esto aliento soplo de vida El soplo de vida esto aliento Esto aliento Soplo de vida el soplo